Agradecerles a todos, para nosotros es sumamente importante v u e s t r a presencia. Quiero agradecer, como corresponde, también la presencia de la futura y s o b e r n a d o r a de todos los bonaerenses. Para todos los, la distinta s personalidad e s de la séptima s e c c i ó n también sumando a m i a lo de Franco con la bienvenida para con ellos, en realidad también a ustedes que nos están acompañando, vecinas, amigas, amigos, compañeros, correligionarios, la verdad que nos invada una l í n e a inmensa el hecho de. A todos aquí dándonos un e s p a l a r a z o para poder completar este nuestro primer acto de campaña. Querido Ernesto, nuestra figura central en este acto, estamos ansiosos de poder escuchar tus palabras, de poder que nos puedas transmitir qué tipo de barrilla eres para el futuro. Para nosotros es muy importante escuchar tu mensaje. Y agradecer nuevamente profundamente a la gente que está presente y a a q e n t e que no h a podido venir, este, hacerles saber que hemos g e n e r a d o esta unión, que se ha dado a llamar el PUDES, Unión para el Desarrollo Social, este, que ha significado una cuestión muy importante para todos y cada uno de nosotros, porque como imaginan, en este contexto ha habido q e poner muy buena voluntad. Ha habido ruchamientos, ha habido、eh, posicionamientos. También quiero pedir un fuerte aplauso para Franco Pominoto, que ha tenido un gesto muy loable respecto a. La verdad es que a la luz de los hechos suscitados, en la nación, en la provincia, con Francisco de Narváez, nuestro Francisco de Narváez, u n i ó n Seleti Blanco y Ricardo Alconcini, del Partido Radical. Esta conformación que se terminó llamando Uribe, para nosotros no fue nada digamos, c o m p e t i t i v o en cuanto a poder este, homogéneamente formarnos y, y encarar esta nueva campaña. De estos tres meses que nos faltan para poder llegar al gobierno de la Bahía. Digo por qué, porque como bien señalaba Franco, venimos haciendo un trabajo importantísimo en el Consejo Liberal, muchos de ustedes, los la b a h e a saben que es así. ¿sí? Desde hace más de 3-4 años a la fecha, p o c o a p o c o en el Consejo deliberante, mucho más hace dos años, haber plasmado la presidencia y vicepresidencia del Consejo. Eso h i z o sirvió el p l a f ó n de base, de fundamento, como para que podamos haber plasmado, s a n a m e n t e no forzada, digamos, naturalmente, esta unión aquí en Olavadía. Seguramente también habrá personas que no estarán d e todo de acuerdo con esta unión, pero bueno, a ellos también habrá que sumarlos con buena voluntad, tratando de hacerles comprender que por encima de, de, de estas banderas ideológicas o partidarias está b i e n que la gente. Ustedes saben que el mento ha tenido realmente un efecto muy importante para poder. Este, Trabajar a r a v é s de s t e encuentro, yo sinceramente quiero destacar esto, también con un aplauso para Ernesto que ha tenido ese d e r e c i m i e n t o tan importante. Habiendo dicho esto,、eh, estamos sabiendo, y, y para los que no lo saben, que el gobierno nacional nos va a llevar a para El 14 de mes de agosto a las primarias, ¿verdad? Una especie de internas abiertas para l a cuales los distintos partidos delineen sus candidatos. Nosotros no tenemos ese problema. Nosotros hemos definido ciertamente quién va a ser nuestro candidato a presidente, nuestro candidato a gobernador. Hemos definido quién va a ser nuestro candidato a intendente en Olavarría. Así que este tipo de. De general anticipada, digamos de, de elección general que se va a dar el 23 de octubre, anticipada, va a servir para poder vislumbrar a partir de un mes n o más、eh, ese recambio por el cual nosotros vamos a trabajar y、eh, avisoramos a corto plazo pueda darse tanto en Nación, Provincia como en nuestra ciudad o la Barría. Y en octubre, en octubre, Habrá que definir entre qué tipo de, de modelo seguimos, ¿no es cierto? Si ese régimen político de disciplinamiento, el cual nos tiene a c o s t u m b r a d a nuestra presidenta, con esa manera intelectiva, con esa manera c i s p a d a de manejarse, Este, ese modelo que a nuestro entender ya está obsoleto, c a d u c o y que exige un recambio entre ese modelo de l firmerismo con los morenos, con los d e v i d o s con los c a ñ n e s con los Jockeyes, con los Antonini Wilson, ese modelo d e s c a r n a d o en l actual a presidente, en su flor, en la, la barriga, el actual intendente o lo. Lo distinto, lo mejor, lo que entendemos como superador, integrado por gente sana, honesta, con gente comprometida, que, tiene, que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y que está proponiéndole la, al país, a la provincia, a la ciudad, lo mejor es poder incluir a todos los argentinos, a todos los b o n a e r e n s e s Habrá que definir el 22 de octubre estos dos modelos, si nosotros apostamos. A amalgamar a todos aquellos que estén en d i s e n c i a con ese modelo caduco, ¿no es cierto? Nosotros intentamos albergar, albergar a todos los anti-iberistas, vamos por los indecisos, por los independientes, tenemos un voto útil, por eso llamamos a que muchos de ustedes propaguen esta idea de cambio y vamos a ser receptores de todos esos votos para. Para a partir de, de diciembre hay otro cambio, hay un cambio importante digamos, nuestro partido gobierne tanto la nación, la provincia como la b a r r i l a Desde mi lugar, como diputado provincial, voy a trabajar fuertemente porque no solo la ciudad de la barrilla que va de suyo, ustedes conocen el compromiso y el trabajo en el tiempo de quien s habla. No solo trabajaré como corresponde con la ciudad de la Barriera, sino p o r las distintas ciudades que componen la séptima sección electoral. Ustedes saben, la Azul, la z a l a d i l l o la Liabre, Cinco de Mayo, Bolívar, en fin, aparte de una serie de ciudades por las cuales habrá que l e g e s l a r en su conjunto y lo haré con el mismo ahínco, la misma dedicación, con el mismo empeño que he venido desarrollando hasta el momento. La idea. Es poder legislar en la ciudad de la Diagonal, en la ciudad de la Plata, en pos de nuestra ciudad, como ya les dije, en toda la sección electoral. Quiero brevemente, porque h a b e m o s dos oradores más, contarles respecto a nuestra experiencia de armado, d el u n e s o de la Unión para el Desarrollo Social y de l o l a b a r r i a Como ya les dije, este trabajo previo de hace años s i r v i ó de muchos. Indudablemente el hecho de que dos personas, dos grupos, tengan t a m b i é n m a idiosincrasia, cuestiones muy parecidas, filosofía de vida, que provengan casi del mismo lugar de origen, que sea gente trabajadora, honesta, sencilla, indudablemente aceptó mucho los m e n a r i s m o s Eso hizo que pudiéramos armonizar u a Muy buena lista de c o n c e j a l e s Obviamente hubo que tener, como dije anteriormente, renunciamientos, como en todo, como en toda situación que se genera a través de estos encuentros, hay que hacerlo. Pero no fue para nada funcionado, le vuelvo a repetir, fue una cuestión natural y sirvió para hoy en día, con las personas que nos acompañan, poder integrar una lista de un caso de lo local ejemplar de c o n c e j a l e s ¿no? Y por lo cual, muchas de, de estas personas pusieron en mucho. Es el caso de, como dijo Franco, Mariano Arrieta, Gonzalo de la Garay, el caso de Carlos e s t e v a r i el mismo e r e s t o Pradera, el mismo Franco c o m i n o t o Es mucha gente que realmente puso mucho de sí, y por el otro lado también g e n t e mucha g e n t a despojada. Gente como Mariano Ferro, como Juan Pablo Lucel, como Mario Fernández, como el mismo Sergio Mileces, como Miguel j h u a d como Sana Vegana. Como、que les habla y muchos más, así que yo les quiero decir que esto fue posible, digamos, producto de esa buena voluntad, d ese e renunciamiento que tuvieron muchos, y esto pudo ser posible casi que en uno de los distritos, c u a l e c e q de la barrera más importante en la séptima sesión, que ya mueve el 43% de los votos,、eh, casi que emblemáticamente en este distrito se、sí、creó ese gran acuerdo que le puedo asegurar. En cortos días va, va a poner lo que corresponde al resto de la vida, ¿no? Es allí en San Martín, y t Rivadavia, en el Palacio Comunal. Allí vamos a ir a la c a d Para terminar, y habría que, a b i e n d o reducido muchísimo mi curso, quiero decirles que detrás de ese camino vamos, ¿no es cierto?, de una ciudad distinta. Eh, eh, preocupados porque, i n d u d a l m e n t e no vamos a estar en contra de las obras públicas. De hecho, e r n e s t o p l a d e r a es arquitecto, q u e les habla también. Eh, eh, no nos vamos a oponer a las obras públicas, siempre las hemos apoyado. Eh, eh, por supuesto, que también estamos de acuerdo con el e m p e l e c i m i e n t o de la v e n a de la r o y a l a m a r q u é el Parque m i b l e y las luces p a s c o s a s que se han puesto en el Parque Norte, el Parque m i s e Cederri. Por supuesto, en la tienda、no, o d e m o s apoyar una fuente que tira agua d a n z a r t e cuando danza, eh, eh, o cualquier otra cuestión superficial, por supuesto. Pero estamos en otra. En realidad, a través de este grupo importante de gente, estamos pensando en algo más profundo, que tiene que ver con una lobardía distinta, que merezca ser vivida, y vivir l o como hace 13, 14, 15 años atrás, donde todo era un instinto. donde había una l a v a r a r d í a que albergaba y contaba muchos, mucho más segura. Una l a v a r a r d í a queremos que donde el tipo que está por un camino no deseado y que le d i u e tenga que estar donde corresponde, impreso y bien guardado. Una l a v a r a r d í a donde se,、eh, siempre viene con l la... Se termine lamentablemente con ese desorden generalizado que vimos de noche con salud, este, lejos de l a a d e v o l u c i o n e j o s d el alcoholismo, con la juventud recuperada, reitero con un orden generalizado, algo muy distinto lamentablemente a lo que se viene dando. Queremos una barrera de personas jóvenes que quieran tener su vivienda, bueno, lo pueden hacer a través del municipio y de un plan municipal de viviendas. este Queremos una l a b a n d r í a distinta, ¿no es cierto? Queremos una l a b a n d r í a donde podamos este, erradicar el hambre por completo. Nosotros basta nomás pasar 18 cuadras fuera del, del ejido urbano y darse cuenta que hay gente que más, pasa mucho hambre en la l a b a n ¿no? d r í a Queremos estrechar esa brecha entre aquellos que menos tienen y los que más poseen, ¿no es cierto? Queremos evitar. Pero、el resentimiento el l r e lamentablemente que se genera en la sociedad y que conlleva a muchas cosas tristes, ¿no es cierto? Entonces queremos una alabardía a través del gobierno de nuestro que albergue a todos, una alabardía igualitaria. Y como le s dije recién detrás de eso, vamos, ¿no? Por eso a p e l a m o s a todos ustedes y a que, sean, que tengan un efecto. De repetición para con el resto, familiares, amigos, vecinos, tíos, lo que fuere. Que, que de hecho nosotros vamos a encargar en la campaña durante este mes, dos meses, tres meses hasta octubre. Pero apelamos a que sean este, propagadores de esta idea que estamos impulsando. Y lugar de reconocer la trayectoria del resto, reconocer su honestidad. Su trabajo en el tiempo, su, su buena persona, lo que ha significado, su equipo, su trabajo, su, su coherencia a través del tiempo. Vamos a e t r a r eso detrás de, de una lavadilla que merezca ser m e d i d a y que merezca poner al intendente que tiene que estar, r r o e c i e r t a partir de diciembre, y que merece reto o pladera. Ese tipo de lavadilla queremos, la q u e r e m o s a partir de diciembre, poner a reto pladera, a u n q e corresponde.